Este lunes por la tarde se reunió el Consejo del Partido Justicialista aquí en Santa Rosa, pero antes se había reunido el encuentro de la militancia, había sucedido el encuentro de la militancia, la Cámpora, nuevo encuentro. Habían estado delineando algunas、eh, estrategias, demandas. Ahora vamos a saber qué se llevaron ayer al Consejo. Vamos a conversar unos minutos con el dirigente Saúl Echeveste, que además es intendente de Telen. Muy buenos días, Saúl. ¿Cómo ¿Cómo estás? Hola Cintia, Muy buenos días para vos, Muy buenos días para toda la audiencia. ¿Bien? La verdad que, que muy bien. Bueno, qué bueno. El fin de semana estuvieron reunidos este, con militantes de la Cámpora, un este, muy buen conjunto de, de militancia se pudo ver. Este, ¿Qué resolvieron y qué llevaron ayer al, al Consejo del PJ? Ya, luego del. del Gran cachetazo y de lo inesperado que, que sucedió en, la, en las pasos del resultado que, que tuvimos、eh, a todos nos llenó de, de preocupación, pero automáticamente nosotros teníamos que ponernos manos a la obra y arremangarnos y empezar a, a reaccionar.、Eh, por eso lo del plenario, porque creo que en, en estos momentos es cuando primero que fue. A modo personal, ¿no?、Eh, un gran tirón de oreja para toda la dirigencia política, sin hacer excepciones, a todos,、uh -huh. no hemos estado a la altura de la circunstancia. Fue un gran cachetazo para los casi últimos ocho años de, de gobierno a nivel nacional, tanto para los del PRO como para nosotros, que formamos parte de ese gobierno. El PRO que prometió pobreza cero y no lo logró, y nosotros que v o l v í a m o s para ser mejores adicionales r de la d era tampoco lo, lo estamos haciendo. Y en esto lo, lo, lo vengo diciendo, lo vengo hablando con los compañeros, yo no sé si es un, un voto bronca, yo creo que, que la gente está buscando esa esperanza que nosotros no la, la hemos sabido dar al vecino y a la vecina. Pero sí, tenemos que、eh, trabajar de manera inmediata para. Hacerle s entender y comprender en la situación en la que nos encontramos. Pero para eso necesitábamos escuchar a los compañeros y compañeras. Por eso tuvimos un encuentro, la verdad, que es muy positivo, de que participaron compañeros de toda la provincia, de norte a sur, de este a oeste, que duró aproximadamente cinco horas, seis horas, y que la mitad de, del tiempo fue un poco de, de hacer catarse y escuchar a los compañeros de lo mal que le están pasando. de La situación social y económica、eh, en la que están viviendo en nuestra familia.、Sí. Y, y por eso creo que, que es necesario de comenzar a trabajar ya, de tomar decisiones políticas ya que repercutan en el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo de la gente. ¿Cómo vieron ustedes las medidas que anunció Massa? No sé si son. Si van a, a ver, no van a solucionar el, el, el problema de fondo. Sí、si、es. Un, un alivio、eh, que esperamos que, que haya más medidas、eh, porque es realmente preocupante. O sea, uno que le toca llevar adelante una gestión,、eh, tener que priorizar hoy la, la, la cuestión social cuando nos,、eh, y, y quizás dejar de hacer obra pública,、uh -huh. que la obra pública es la gran generadora del circuito económico dentro de una localidad o una ciudad. Eh, eso a nosotros, la verdad que, que no, nos entristece, pero bueno, esto no, no le esquivamos a la, a, la, a la jeringa, nos hacemos cargo, no nos hacemos lo distraído. Sabemos que formamos parte de este gobierno y así como fuimos golpearle a golpearle la puerta al vecino en su momento、eh, en, el, en el 2019 diciéndole que volvíamos para ser mejores, ir ahora a cada una de, la, de las casas a pedir disculpas. A decirles que no estuvimos a la altura de la s circunstancia, s pero que tenemos que defender lo poco que nos queda, porque mi ley viene por lo poco que, que tenemos, que, que, que los pocos derechos que, que hoy tenemos que haber. Que Yo entiendo también al, al ciudadano, ¿no? y en esto no hay, que, no hay que culparlo, por eso digo: o sea, tomemos conciencia toda la dirigencia política, radical, esquinerista, peronista, como le quieramos llamar. Eh, y ponernos un poquito del lado de, del vecino común. n o、uh -huh. Ayer se conversó eso en, en el consejo, este, se delinearon estrategias. ¿Qué pasó? No, no, nuestra idea del plenario era escuchar a, a todos los compañeros y compañeras, como te dije anteriormente, y todas las propuestas e ideas acercarlas al comando.、Uh -huh. Ayer.、Eh, Le contamos esto al, al, al presidente del partido y actual gobernador de la provincia de La Pampa y también a los demás integrantes de, de, del partido, cuál fue nuestra iniciativa, que, que era necesario juntarnos, reunirnos, empezar a hablar de política, escuchar a la militancia. Y también lo otro que, que planteamos en esa reunión es que, bueno, hoy、eh, en el sentido común de, de, la, de la política queremos Como、eh, decir que la juventud fue la que,、sí. la que votó a mi ley, y la verdad es que, que, que sí, la juventud lo votó, pero también diferentes personas de, de, de otras edades,、eh, fue un voto generalizado. Pero sí, nosotros lo que planteamos ahí en el, en el partido es que cuando hablamos de la juventud, hablamos como algo abstracto, algo inalcanzable, algo que no, que no conocemos en su、sí. profundidad, pero que bueno, tenemos una JP que está céfala, entonces es necesario. Eh, tomar una decisión política. Esa decisión política fue acompañada por todos los, los presentes en, en la reunión del PJ provincial. Así que, bueno,、eh, estamos con, con esa tarea de comenzar a trabajar en, el, en, en recomponer la, la juventud peronista, aprovechar esta buena recepción que tuvo de todos los dirigentes y que sean los jóvenes los que definan cuál es la, la estrategia para, para salir a hablar con. Con los m á s j ó v e n ¿no? e、uh、s -huh. Decís algo, bueno, yo no lo tenía, por ejemplo, en el radar a esto, de que es cierto, la JP no, no está este, articulada hoy, no, no tiene una cara visible, que sí hay una JPRO,、eh, que sí hay una juventud radical,、eh, entonces ese fue también un, un punto, n o conocer, conocer a quienes le están hablando, a propósito de los propios. Sí, hablar el mismo idioma. Claro. Incluso yo, Cintia, tengo 35 años, a ver, no soy. Tan j o v e n pero tampoco soy tan Yo tan muy joven, maduro. u y joven, m Pero bueno, pero aún así, teniendo 35 años, me cuesta entender, o quizás no hablo el mismo idioma,、uh -huh. que hablo un pibe o una pibe de 16 años. Entonces, qué mejor que sean ellos los artífices, y los protagonistas, de decir, bueno, es por acá, muchachos, a nosotros nos tienen que interpelar de esta manera, nosotros queremos esto.、Uh -huh. eh, me parece que era lo que no, no, nos estaba faltando, entre otras tantas cosas, ¿no?、Eh, pero creo que. A diferencia de lo que pasó en, la, en, en las pasos,、eh, en estas elecciones de octubre todo el aparato político va a salir a jugar a, a fondo, es necesario de que así lo sea.、Eh, pero por sobre todas las cosas es hablar un poquito menos y escuchar el doble. ¿no? Mm. Eh, la, la gente necesita descargar su, su malestar, su bronca, su, su falta de esperanza. Eh, y para eso estamos nosotros, pero además de escuchar, tenemos que tomar decisiones políticas que, como dije anteriormente, repercutan, pero de manera favorable en el bolsillo de la gente que no está llegando a f i n a l m e n a vos, como intendente, te está tocando atender el hambre ahí en Telén? No sé si el hambre, no sé si el hambre, pero sí de poder、eh, hacerse cargo de los costos fijos, s que cada vez aumentan más: la luz, el gas,、eh, uh -huh. lo, los alquileres. Pero bueno, uno tiene una responsabilidad institucional y también una responsabilidad política. Me hago cargo de lo que me toca. c、claro. y, y tengo que ponerme del lado de, de la gente, como siempre lo, lo hemos hecho, pero por sobre todas las cosas, en conjunto con el gobierno provincial y el gobierno nacional, tratar de dar respuestas.、Uh -huh. eh, es, es lo que pretenden de nosotros y necesitan de nosotros e l c i u d a d a n o de pie. La última, Saúl. El fin de semana, durante la reunión, este, durante este plenario de militancia, no estuvo presente、eh, un dirigente como Luciano、eh, Dinapoli, no estuvo Carmina Vesga, no estuvo、eh, Francisco b o m p a d r e Digo, la dirigencia s a n t a r r o s e ñ a de la Cámpora no estuvo presente. ¿Por qué? Mira, yo creo que ante el gran desafío que nosotros tenemos por delante, me parece que realmente lo que. Lo que importa es、eh, la voluntad política que tienen cada uno de los militantes que participaron ese sábado y que quieren revertir la elección.、Uh -huh. Ellos tendrán los motivos. Yo creo que en todas la, las líneas políticas que conforman el, el PJ Provincial、eh, hay diferencias, como siempre las la, la hubo, pero creo que hoy、eh, hay algo por encima que nos tiene que preocupar a todos: que es revertir esta elección, que es pensar. En el vecino y la vecina que la está pasando mal y dar vuelta a la elección. Después tendremos tiempo para discutir otras cuestiones, pero me parece que hay que darle importancia a eso. Caer hoy en que、si、Luciano, por qué Luciano no fue o por, o por esto o por lo otro,、eh, me parece que es perder el tiempo y, no, y, y seguir no estando a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos que estar cerca de la gente y tomar decisiones políticas que. Les haga vivir todos los días un poco mejor, porque en definitiva、uh -huh. lo que quiere la gente.、Uh -huh. Te agradecemos estos minutos, Saúl, con Radio Kermés. Un abrazo grande. Saludos. Gracias.、Eh, Saúl Echeveste, intendente de Telen, dirigente de La Cámpora.